Martes 21 de febrero Alegrense en el Señor, hombres buenos y honrados, alegrense y griten de alegría. Salmo 32, versículo 11 Qué bueno es recibir la invitación a alegrarse, a cantar a Dios y hasta gritar de alegría. Frecuentemente tengo la impresión de que cuando estamos en la iglesia, celebrando el culto, los rostros sonrientes y joviales que traemos se borran de la puerta hacia adentro. Durante años se nos ha metido en la cabeza que dentro del templo debemos estar serios y rígidos como estatuas. Incluso a veces hay personas que se incomodan cuando en la reflexión aparece un chiste que tiene coherencia con el tema, o si mientras se entona una canción se acompaña con palmas. Esto no significa restarle solemnidad al culto ni faltar el respeto a Dios, a quien adoramos. Es hermoso que en el culto podamos expresar nuestra alegría y alabar a Dios de corazón con el ritmo de la música y con nuestras voces y canciones. Pero el autor del Salmo hace referencia a las personas buenas y honradas que alaban a Dios con un corazón sincero. Dios, a través de sus profetas, reprendía con dolor a su pueblo diciendo, Este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Isaías 29, versículo 13. De nada sirven los cantos alegres, los instrumentos estridentes, las palmas y el movimiento corporal al son de los ritmos, si los mismos no son el reflejo de un corazón humilde, sincero, honrado y que sirve al Señor. Alegrémonos, cantemos con energía y gritemos de gozo, pero que nuestra alabanza sea una expresión genuina de nuestros sentimientos de amor a Dios y a nuestro prójimo.